María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá lo saluda s Walter Carriquillo y Josué Neira en Radio Encuentro. Buen día.、Eh, mario, m a d i compuche.、Eh, bueno, eh, agradecerle eh, por este momento que puedo. Un minuto que me dan.、Eh, bueno, paso a contarle que hoy a las 13 horas、eh, tenemos una audiencia, una audiencia que, que se suspendió ya tres veces. Por parte de la, la última vez, que fue el 28 de, de abril, se suspendió porque no se presentó el abogado de la parte privada. Y bueno, hoy esperemos que esta audiencia se pueda realizar, porque、eh, mi hermana está en el territorio y las bajas temperaturas son demasiadas, demasiadas acá, en la parte esta de la línea sur.、Eh, están 15 bajo cero, 13 bajo cero. Y ahora, esta s última s dos semanas,、eh, ya no nos dejan pasar ni abrigo, ni, ni calefacción,、eh, ni leña, ni tampoco como para una lona o algún nylon para que ella pueda、eh, arreglar su ruca. Este, y ella la está pasando, digamos, muy mal en, en esas condiciones.、Eh, cuando hace mucho frío o llueve, tiene que dormir en la camioneta. Y con su problema de salud, ya se. O sea. Le empiezan a doler todo lo que es parte de los huesos, porque ella tiene astrosis crónica. Y bueno, a ver qué, qué sale hoy de la audiencia, al menos que nos dejen ingresar este alimento y, y abrigo.、Uh -huh. <tose> María, y hoy, este, hay, hay una i n s t a n c i a de revisión de la causa, se sabe algo de eso, ustedes han demostrado que hay situaciones bastante irregularidades de, dentro de lo que se dice para el dueño o que el, quien dice ser dueño de esa tierra donde ustedes siempre habitaron, ¿qué es lo que hoy se espera? Además de esta situación de, de vida que ustedes están pidiendo, en este caso por tu hermana, pero,、eh, ¿se va a revisar seriamente todo lo que hasta ahora se viene desarrollando? Eh, sí, la idea es esa.、Eh, están trabajando nuestros defensores.、Eh, también es que a mí, aunque, que aunque sea, me dejen de entrar a mí, porque a mí me sacaron, ya va a ser hoy dos meses, que a mí me sacaron engañada por una supuesta reunión que se hacía en el juzgado de paz. Y bueno, esperemos que me dejen volver para acompañar a mi hermana.、Eh, ella está muy, muy sola,、eh, también necesita acompañamiento. n O sea, que una persona más, aunque sea que nos deje entrar una persona para que la acompañe a ella.、Uh -huh. Porque ya, o sea, a esta, en estos dos meses no han podido entrar ninguno de sus familias a, a hablar con ellas, porque no nos dejan. Solo entran algunos compañeros que podían ir a dejarle algunas provisiones y nada más. Y el estar ahí era 15 minutos, pero estas últimas dos semanas ya no lo dejaban estar 15 minutos tampoco. Era solo bajar las cosas y ya venirse. Ajá.、Uh -huh. ¿Esto era así porque le informaron la policía que la justicia había dicho eso? ¿O fue una decisión La, la, la policía nos informó que ellos cumplían esa orden. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Justo bárbaro. cuando más se recrudece el clima es cuando no le permiten el ingreso de cosas sí, sí. vitales. Cuando ya el clima ya es cada vez más crudo, ellos también se están poniendo cada vez más, más duro, digamos, en este, en este sentido de, de no dejar de entrar cosas.、Eh, pero también, o sea. Mi hermana está en un estado de, in de inhumanidad porque la ruca donde está no es una ruca, digamos, que se puede calificacionar, es una caballeriza vieja que, que no tiene techo, digamos. El techo es de bolsa. Y el frío le pasa como nada, es como si estuviera durmiendo en el medio del campo, no sé, al aire libre. Qué barro. María, ¿y, ¿y hay expectativa? ¿Usted e、eh, s tiene n expectativa seria? Digamos, porque hasta ahora la justicia. Lo que ha determinado es el desalojo y parece no querer volver para atrás. La resistencia ha hecho que esto se frene, si no, ustedes hoy estarían desalojadas. ¿Tienen expectativa? Este, ¿cómo, ¿Cómo están con eso?、Eh, nosotros estamos, bueno, con la. <ríe> Tenemos una expectativa de que hoy, bueno, puedan este, dejar ingresar aunque sea una persona para acompañar a Nati o, o que al menos que me dejen e entrar a abrigo. Ahí está. Por lo menos eso en principio, y a ver si sí, sí. realmente van a revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, sí, sí. En un momento se había armado como una campe ahí, en un,、eh, eso、sí. se levantó, me imagino, por condiciones climáticas, fue un tiempo. ¿Cómo está el acompañamiento de otras organizaciones que en su momento me acuerdo yo que estaban acompañándote? La campe、eh, sigue, va a seguir. Eh, hasta que nos den una respuesta favorable.、Eh, sí, tenemos el apoyo de, de otras organizaciones y también de algunas comunidades.、Eh, y la idea es esa, de seguir con el ACAMPE hasta que tengamos una respuesta este, favorable. Bueno. El ACAMPE no se va a levantar ahora, el 7 de, de junio va a cumplir dos meses también. Así que, bueno.、Ah, el ACAMPE, entonces está, acampe. sigue ahí en las puertas, en, en, en, ahí en el alambrado, digamos, hasta donde está la policía, ahí al sí, lado está la, el ACAMPE. La campe está a unos 3、eh, kilómetros más o menos d e Jacobasi. Mirá.、Eh, sí, la, en la primera tranquera es que ellos lo tienen con candado para que no, no, ingrese, no ingresemos para allá. Bien. Bueno, María, este, seguramente te estaremos llamando mañana para ver qué r e s u l t ó d e hoy a las 13.、Eh, está la convocatoria hecha ahí en la Casa de la Justicia en Jacobasi. Y bueno, ojalá tengan un poco de humanidad para con tu hermana.、Eh, 12 grados bajo c e r o estamos viendo que hace ahora en, ahí en, en tu localidad. No, tremendo. Este, todo lo, uno dimensiona sí, sí, la y. El s a p a r t e de acá de la localidad es 1 e pero donde está mi hermana hace mucho más porque es más alto la parte del territorio. Y, sí, hoy a las 13 horas también me estábamos invitando a las s o m o s que si nos pueden acompañar como, como puedan, dijo, de, de sus lugares. Este, también para tener más apoyo en esto, y que por lo que, porque lo que estamos peleando por un territorio somos dos mujeres, y bueno, estamos pidiendo eso. Que si por favor lo pueden acompañar también、eh, en, este, en esta audiencia, María. Gracias por estos minutos, estamos en contacto desde acá de Radio Encuentro. Y bueno,、sí. el abrazo grande. Y esperemos que haya un poquito de humanidad en esa audiencia a las 13 horas. Bueno, bueno, muchas gracias. y bueno Y agradecerle por estos minutos de, de poder este, de compartir este, este mensaje que hoy a la vez se va a h a y u n a audiencia. Abrazo grande, hasta pronto. Bueno, abrazo grande, t e u Cayal.